Para Hispano y para Atenas de Carmen de Patagones. Y 2-0 la historia del Deportivo Vietma y el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Bueno, Juego de las Estrellas se viene hasta el 20 del 4 esta semana, ¿no? ¿Qué estamos hoy? ¿A 18, 17? ¿Cuánto estamos hoy? ¿17? Hoy 18. 18, o sea, quedan d o s días、18. para la, la votación,、eh, para elegir a los, a los mejores jugadores、eh, nacionales y extranjeros, para poder participar el 3 de mayo、eh, este, en el Estadio de Gimnasia Grima la Plata, en la ciudad de las Diagonales, del Juego de las Estrellas, un solo día. Pero bueno, mejor que lo cuente. Michael Estura, ¿cómo te v a presidente de la Asociación de Juegos de Básquetbol? ¿Cómo andas? Hola Fabián, hola Matías, ¿cómo están ustedes? Hola Michael. Muy bien, muy bien. Este, bueno, ¿cómo van los preparativos para el Juego de las Estrellas, edición número 28? Sí, bueno, como bien decís, 28 j u e g o de las Estrellas, el 3 de mayo en la Ciudad de La Plata. Y bueno, está la gente votando a través de ahí de w w w b Lasestrellas.com.ar y el miércoles daremos los resultados finales de cómo será el partido de nacionales versus extranjeros. Así que, pero bien, preparando una nueva edición,、eh, contentos de poder realizarlo y en un formato distinto. Esta, esta edición vamos a ir a un, un solo día, que será el 3 de mayo, a partir de las 21 horas, televisado por Tais Sports. Y, y bueno, la verdad que contentos y Y ansiosos porque llegó el día. Cambió el formato, ¿no? Va un día solo. Sí, vamos un solo día. La intención, eh, obviamente, eh, fue en principio agradecer a la Asociación de Clubes、eh, de poder realizar nuevamente el evento. Fue un, fue un año un poco atípico en el calendario, poder hacerlo en, la, en el mes de mayo.、Eh, obviamente, el juego siempre se realizó en una actividad de verano. Pero este año, debido al, a la época calendario donde nos tocó realizar e v e n t o s quisimos minimizar el, el impacto de l j u g a d o r la menor cantidad posible, involucrando a los equipos ¿no? que, que después del juego tendrán cara a los playoffs. Así que bueno, hicimos un formato reducido donde solamente habrá tripleros, volcadores y el partido en sí. Lo que no va a haber va a ser carrera a b i l i d a d e s y no va a haber un primer día. Este, juego de leyendas, el tiro de las estrellas, eso, no, perdón, tiro las estrellas, eso no, no va a haber. No, no va a haber carrera de habilidades que venimos haciendo en las últimas ediciones y el tiro de las estrellas que bueno, involucraba a una leyenda, a un jugador nacional y a una jugadora, que h e m o s hecho en otras oportunidades. Así que este año solamente iremos con los mejores porcentajes de triples, volcadores invitados. Partidos nacionales o de sus extranjeros. Y, ¿Y la distribución, Perdón,、sí. y, y la distribución, Michael, la tienen ya pensada? El organigrama.、Eh, es Claro, a ver,、eh, se arranca con la clasificación, arranca con el torneo de triples, en el entretiempo del partido de las estrellas, el torneo de volcadas, ¿ya tienen pensado cómo va a ser eso? Sí, lo estamos diagramando, la intención es、eh, comenzar con el torneo de triples,、eh, luego hacer números de entretenimiento y shows, después el partido en sí, y en el entretiempo del partido hacer el torneo de volcadas. Que es un poco lo más atractivo, y bueno, para finalizar la jornada con un evento emotivo, con figuras、eh, leyendas invitadas del de Gimnasio de La Plata, reviendo v i un poco las mejores épocas del club、eh, y en su participación en la liga. Así que eso básicamente será el, esta v i g é s i m a octava edición. Está muy bien, está muy bien.、Eh, bueno, entonces, ¿dónde tiene que votar la gente? ¿A dónde se tiene que dirigir? Bueno, la gente puede seguir votando hasta el miércoles en w w w j u e l a s e s t r e l l a s c o m a r Después haremos un sorteo con, con, con todos aquellos que votaron y el ganador se llevará premios, indumentaria, b a l ó n oficial y demás. Así que bueno, los invitamos a seguir participando.、Eh, ¿Y la venta de las entradas ya salió? ¿Se va a poner a través? El, de... jueves, el jueves este vamos a anunciar、eh, cómo será el sistema de venta de entradas.、Eh, la intención. Es hacer una entrada accesible para que toda la gente de La Plata pueda acercarse y alrededores.、Eh, se vendrán en el club. Y la, la gente de acercación... José l a n z u a r e o no puede ir, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí,、eh, porque ¿Eh? solamente l o de La Plata. No, no, no, no. no ajá, tendrán, ajá. tendrán acceso también a poder ir.、Eh, así que bueno, el jueves estaremos anunciando los valores de las entradas y, y cómo pueden hacer para adquirirlas. Con respecto a esto de las entradas, y、si、de la gente quiero i l u m n a r esta pregunta, ¿qué capacidad tiene hoy el, el estadio de gimnasia Grima de La Plata? El estadio está.、Eh, dicen que 3.000, pero realmente está habilitado para 2.500 personas.、Sí. Eh, la verdad que es una, la última vez que lo he visto ha tenido muchas mejoras.、Eh, con, visualmente está muy bien. Así que bueno, esperemos dar lo mejor de nuestro como otros años y que la gente pueda pasar un, un lindo momento junto a las estrellas. Y teniendo en cuenta que. Que ustedes se pusieron como desafíos organizar el juego en otros estadios donde la infraestructura m i s m o te permite hacer otro tipo de trabajo.、Eh, ¿El estadio de gimnasia les va a permitir montar el show que habitualmente realizan independientemente de que el formato de, del juego en, en este año es de un solo día? Bueno, sí, obviamente esto lo hemos tenido en cuenta.、Eh, las instalaciones no son tan grandes como los estadios que venimos utilizando, pero bueno, nos vamos a adecuar. Y creo que hay alternativas muy viables para poder hacerlas, sobre todo en el tema de juego, pantallas, sonido y demás, y luces, que es un poco el, el valor agregado que siempre tiene el juego. Así que nos adaptaremos perfectamente a las condiciones del estadio que tiene actualmente Gimnasia. Cambiamos el ángulo de la información y vamos、Eso、a preguntarte.、No se dijo, nunca. Nunca, se, no. nunca se dijo esto, nunca se dijo. Estamos haciendo este periodismo de anticipación este, y revolucionario.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación de la asociación de jugadores? Y ¿Cómo vienen las charlas? Este, acá en estos micrófonos, el presidente de la asociación de clubes, Fabián Borro,、eh, nos contó, bueno, a nosotros y a la audiencia que están en charlas permanentes, que están este, reunidos y trabajando. En forma conjunta para lo que viene, para la temporada entrante, este, formato, eh, fichas, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con la construcción de la nueva temporada de la Liga Nacional, la 2016-2017, ¿no? Bueno, sí, es verdad, hemos, estamos manteniendo conversaciones,、eh, no solamente con la Asociación de Clubes, sino también con la Confederación, y, y celebramos que esto suceda. Este, la verdad que. Que es la primera vez que, que las entidades están comenzando a trabajar y tratando de, de proyectar, es un poco lo que, que venimos demandando y consultando en cuanto a la previsibilidad de las futuras temporadas. Este, y en eso, la verdad, que hay que recalcar la, la buena voluntad y predisposición de todas las partes para tratar de hacer, como te digo, una p r e v i s i b l e y saber cómo se van a jugar las próximas ediciones. n o Esto no, no, no, no, no venía siendo así, este, así que bueno, en buena hora vamos a estar sentados en, esta en esta mesa, pudiendo de alguna forma、eh, consensuar y, y llegar a un buen acuerdo、eh, de, de todas las partes、eh, para tratar de、bueno, ver cómo están a jugar las futuras ediciones de la liga. No está fácil,、eh, hay a t e n u a n t e s son cosas que a veces hacen modificar las cosas en el camino. Esta liga fue, como sabrás, una liga muy complicada. Fue en, en el formato de calendario, fue una liga extensa, fue un 56 partido de fase regular. Este, y bueno, un poco también sabiendo, tener, saber de, de cómo va también la Federación Internacional, FIBA, FIBA América, de cómo va a ser también el calendario de ellos, porque un poco también tenemos que adaptarnos y después bueno, vienen todas las modificaciones en cuanto a lo que es Liga Sudamericana, Liga de las Américas y demás. Y bueno, y ver a un sistema que nos permita que sea un poco más versátil, donde las reprogramaciones tampoco influyan tanto en el calendario, que eso es un poco también las cosas que se han sufrido esta temporada. En cuanto lo hablábamos el otro día y no, nos mencionaba el profesor Seguí, que habían estado dialogando en charlas y que en una de las tantas reuniones que habían tenido,、eh, tanto la Asociación de Jugadores como ...bueno, lo, lo, los entrenadores con, con, con su presencia,、eh, Bueno, dialogaban con la dirigencia de la Asociación de Clubes a los efectos de、eh, optimizar la cantidad de fichas, ver la posibilidad de cambiar el tema de la cantidad de fichas en el Torneo Nacional de,、C、de Ascenso y jugar menor cantidad de partidos en, en, en fase regular.、Eh, ¿La Asociación de Jugadores presentó alguna, a, a, algún bosquejo, algún borrador puntual de cuál sería. O, o, ¿O qué están pretendiendo como una cifra óptima en cuanto a fichas para Liga, TNA y cantidad de partidos de fase regular, Michael? Nosotros venimos de esto, bueno, viene del año pasado, cuando, cuando surgió el año pasado el conflicto en cuanto a la cantidad de fichas, sobre todo en el, el TNA, nosotros veíamos con, con gran preocupación el tema deportivo, sobre todo,、eh, no tanto de, del tema de empleo, porque bueno, hoy la realidad es que, que los jugadores de básquet. Tenemos casi mil jugadores de básquet en las tres categorías con casi dedicación exclusiva a esta, esta actividad, cosa que no es poco y la verdad que es elogiable que compartan las l i d a s del mundo. Pero en lo deportivo, en el plano deportivo, veíamos que, que, que la cantidad de fichas, sobre todo en el Torneo Nacional de Ascenso, se veían limitadas o cortas, sobre todo para aquellos equipos que tienen aspiraciones de, de torneo, de ascenso y demás, y bueno, que, que, que invertían mucho en lo que es. su Programa anual y bueno, tal vez lesiones o tema de descanso y demás lo limitaban. ...y Entiendo también la necesidad de desarrollo de también los jóvenes, pero bueno, el tema de, de, de jugar con seis fichas, lo que pudimos ver esta, esta edición es que los jugadores mayores han jugado mayor cantidad de minutos que ediciones pasadas. y creo que no, no, no, no estuvo a, tiño, digamos, a tiro lo, la voluntad de, de desarrollo que quería tal vez la asociación de l c l u b que juegan más jugadores jóvenes. Y al contrario, fueron más, más los grandes. Entonces, bueno, de alguna forma hay que buscar el equilibrio. A veces entiendo la necesidad económica de los clubes. Por suerte, este año el TNA, y bien ha declarado el presidente y ha salido, que bueno, el TNA ha sido una liga este año, por suerte, que han dado todos los números. Prolija, los, muy prolija. Han dado, sí, exactamente, donde se, han, se están cumpliendo los sueldos, los jugadores. En la mayor cantidad, más del 50% de los clubes del TNT están al día, no así algunos que bueno, deben dos o tres meses de sueldo, s pero bueno,、eh, a veces un poco lo deportivo no acompaña lo, lo, lo económico, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay que tratar de discernir cuál es el objetivo ideal para la categoría, ya sea en cantidad de fichas y en cantidad de en lo que es en calendario. Y e lo que refiero a la A, Eh, nosotros lo que hemos solicitado y, y remarcamos es el tema de la baja a la cantidad de partidos, que creo que eso es algo que se va a modificar, es muy difícil, por eso se, se hizo teniendo 56 partidos e fase regular. Creo que hay un proyecto de poder bajarlos, la intención es reducirlos, más con estos atenuantes que se van a dar de aquí al futuro, que van a las ventanas de s i v a en lo que sea preparación de la selección nacional, y también teniendo en cuenta que, bueno, que necesitamos. De un descanso para que la selección se pueda preparar y poder desarrollarse también en sus p e r i o de s o ¿no? Que eso que hay jugadores que no hemos encontrado que no están teniendo descansos necesarios y han inclusive han jugado años corridos sin descanso, ¿no? Que eso no es bueno y no es bueno nada para la selección y tampoco para los clubes que invierten bastante dinero para que ellos. p u e d a n participar en los planteles. Yo me quedo con algo que dijo anoche en el programa de t o d r r e d Daniel j a k u b o v i c h que, bueno, siempre tenemos la costumbre de sacar a un, a un periodista amigo y, y hacerle una nota, n o que dijo que ya no resiste más análisis、eh, el hecho de no trabajar en conjunto, ¿no? Todas las, todos los estamentos. Obviamente que después las decisiones las van a tomar、eh, aquellos que, que tienen que decidir, o sea, los dirigentes. Eso está claro, pero no puede, hoy no se puede. Eh, por un lado, legislar algo sin que estén este, jugadores,、eh, entrenadores este, y, sobre todo, Asociación de Clubes y Confederación Argentina de Básquetbol,、eh, porque el básquetbol es uno solo y hay muchas fechas entrelazadas y encontradas entre sí. ¿no? Me parece que a esta altura,、eh, independientemente de los diferentes intereses que pueda tener cada uno y que es lógico también, me parece que hay que buscar algo que, que no perjudique en demasiado. A ninguno de, los, de las partes, a, ninguna de los, a ninguno de los actores, pero sí ya no se, puede, no se puede trabajar más en forma individual, porque después pasan cosas como las que pasaron o las que están pasando eh, eh, por, por ese motivo, ¿no? Eh, eh, fechas que están encimadas, calendarios que están apretados, jugadores que por ahí pueden jugar y jugadores que por ahí no pueden jugar. Este, me parece que llegó el momento de decir, bueno, hasta acá llegamos con esto, barajar y dar de vuelta, ¿no? Bueno, esa es la intención, la verdad que, como te dije al principio de la nota, celebro que esto que pueda ser así, es verdad lo que, que decís,、eh, se tiene que pensar en un, en un calendario global donde todas las partes estemos involucradas y cada uno tendrá que ver, dar su opinión, obviamente、eh, tratando de llegar a un acuerdo entre todos, este, no sirve nada que, que uno se vea beneficiado y el otro no, esto es una liga en la cual todos vivimos gracias a ella,、eh, Por eso hay que tratar también de preocupación de la sustentabilidad, de la competencia, este, que, es, que es importante, de que los equipos sean sólidos, que puedan cumplir sus compromis compromisos y demás. Y bueno, todos tenemos que estar involucrados, y también los r e n a d o r e s ¿no? Que, que, es, que es una parte también fundamental, que, que es otra parte que también tiene que sumarse las, a estas reuniones, en la cual den su punto de vista, porque son ellos, los, de alguna manera, los encargados también de proyectar y, y un poco. l a necesidad de los equipos durante la temporada. Mike, bueno, muchas gracias. Queremos、eh, dialogar contigo. Nos quedan poquitos minutos para terminar nuestro programa. Este, así que ojalá que, que se puedan poner de acuerdo en, en todos los aspectos y, y poder trabajar o trazar un plan de trabajo en forma conjunta.、Eh, yo creo que hay cosas muy buenas, como que se agrandó la, la base laboral este, en cuanto a que hay más equipos para que los jugadores puedan trabajar. Eso por un lado. Eh, creo que sí hay que bajar la cantidad de partidos este, y, y ver de qué, manera, de qué manera se puede conjugar、eh, lo económico con lo deportivo y con、eh, la infraestructura que tiene nuestro país, la logística que tiene nuestro país, para, porque son varios puntos, no es un punto solo donde hay que atacar. Este, y me parece que lo mejor es hacerlo. Siempre con, con, con la verdad, defendiendo cada uno sus intereses. Eso está claro, lo hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero siempre con la verdad, sin, sin falsearla, sin mentirla, sin contarla en forma diferente、eh, y, y poniendo todos los puntos sobre la mesa. A ver, acá. A mí me favorece esto y la verdad reconozco, yo me veo favorecido por esto. A vos te favorece esto y vos te v e s favorecido por esto. Bueno, entre esto y esto, ¿qué podemos hacer como para, para poder encontrarle una solución que además sea lógico y que sea consecuente? Y que no solamente sea consecuente, sino sea beneficioso para la competencia. Porque en el medio hay muchas cosas que son intangibles y uno de eso es la competencia. Todo va a ser mucho mejor y va a fluir. Mucho más si la competencia es buena. Si es buena la competencia, a partir de ahí se pueden abrir un montón de posibilidades se puede abrir un abanico enorme、eh, de cosas positivas para, para el resto. Si la competencia es mala,、eh, bueno, todo se va a achicar y me parece que vamos a salir todos perjudicados. Así que celebramos que, que se pueda.、Ah. Se lo dijimos al presidente, a Fabián Borro, en su momento se lo dijimos a Federico s u b i e l e cuando también habló aquí. Este, que, que puedan estar trabajando todos juntos porque me parece que es en el marco donde tienen que ser las cosas, lejos de los conflictos. Y ojalá no nos encontremos con un conflicto este, otra vez como el, el del año pasado. Abrazo enorme, Michael. Bueno, gracias, Fabián. Es así.、Eh, celebro que podamos sentarnos a dialogar, a conversar. Y bueno, obviamente, e l ideal sería llegar a acuerdos. Creo que estamos en el camino.、Eh, confiamos que. e Suceda, o、eh, s Fabián Borro fue muy claro que ellos no van a tomar ningún tipo de decisión hasta no tratar de llegar a un acuerdo con nosotros. Así que en buena hora que eso suceda y bueno, que todos los, todos los protagonistas estemos sentados en toda una mesa y poder llegar a un consenso es lo ideal. Así que bueno,、eh, Argentina tiene un, uno de los p a í s con un desarrollo increíble de jugadores. Tenemos un potencial buenísimo. Este, tenemos que plasmarlo y poner a la mesa y proyectar. Creo que todos somos responsables de lo que sucede aquí en MAF y por varios años. Abrazo enorme. Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores, hablando del juego de las estrellas y un poquito más de t e m a Con respecto a esto que decía、sí. Michael,、eh, a fines de la semana pasada, FIBA ya informó、sí. hacia qué países se van a dirigir, se van a dirigir perdón, las distintas comisiones.